Estamos convocando para el 2 de julio en la Plaza Moreno a las 18 horas, juntarnos para expresar nuestro reclamo, para hacer una actividad, para demostrarle que, que esto sigue vivo, que no nos olvidamos que hay 89 muertos según el fallo de, de juez Arias. ...y que la, la provincia lo ha, lo ha reclamado... ...está en Cámara actualmente... ...intentando desconocer esta realidad... ...e intentando desconocer lo que trae atrás... De este, ...de este desconocimiento, de este fallo... ...porque lo que quiere tapar... ...es otra de las responsabilidades políticas que hay... ...porque si en un momento... ...la, la provincia dijo que eran 52 muertos... ...y a través de una investigación judicial se determina que hay 89, o sea, esto determina un entramado del poder político que no se quiere saber, no se quiere hacer que salga a la luz, sobre todo en una provincia que, cuyo gobernador es, es uno de los potenciales candidatos presidenciables.